Vamos a empezar a conversar ahora y se nos ocurrió con Fabián eh, buscar un testimonio importante para, para desarrollar este tema. Y... Este y otros temas, ¿no? Sí, naturalmente, podemos hablar de todo, pero bueno, eh, ¿por, qué? ¿por qué decimos esto? Vamos a hablar con Pichi Campana. Eh, Pichi está muy vinculado a la gestión política deportiva, es exjugador y nos puede dar un muy buen pantallazo de cómo se viven estos temas desde los jugadores, por haber sido jugador y por haber sobrellevado tal vez alguna situación similar, y también desde la gestión, desde la interna, desde lo dirigencial, eh, cómo se puede llegar fundamentalmente a ir resolviendo esta situación que no es constructiva para ningún ente del básquetbol, desde el punto de vista institucional, esto no le viene bien a la liga, no le hace bien a la asociación de clubes y naturalmente, y en consecuencia de ello no le hace para nada bien a la a la asociación de jugadores pichi campana cómo te va matías traversa y fabián pérez te damos la bienvenida buen día buen día qué tal matías fabián <coughs> todo bien todo muy bien vos cómo estás bien bien bien bien preocupado qué es lo que Pero te genera qué es lo que te genera preocupación pichi y que lamentablemente nuestro querido deporte en los últimos tiempos eh, ha estado en boca de todos Esa es la realidad por los hechos que han sucedido en la Confederación eh, y ahora por la realidad que se está viviendo en la Liga Nacional. Y en algún momento, haciendo historia repasando para atrás, eh, muchos periodistas, varios jugadores muy valientes de la Generación Dorada que empezaron a plantear disidencias en la realidad del, de los manejos en la Confederación Argentina del básquetbol, le dijeron por qué no hablaron antes y hay esta federación de clubes que es una nueva gestión con nuevas ideas, con nuevos proyectos que yo aprovechando también que tengo un espacio de radio que me da Humberto de Nápoles para comentar los partidos de Atenas lo primero que opinaba era que había que darle tiempo para para ver si estos cambios eran productivos y ahora estos jugadores que hablan a lo mejor se pueden haber expresado mal yo no he escuchado las declaraciones pero si sí he leído algunos extractos y, y puede que haya habido palabras que algunos las haya tomado de manera injuriosa, pero me parece que se le fue un poco la mano, ¿no? Y creo que lo que pasó con Bruno Lavaque y con Javier Martínez, más lo que pasó con Bruno Lavaque que lo inhabilitan prácticamente eh, por las duras, llegando antes de, tratando cambiado para jugar el, el partido, después prácticamente que termine el partido se le levanta la suspensión. Entonces yo digo, ¿qué trabajo y qué legitimidad va a tener este tribunal de disciplina después de este error garrafal para aplicar el reglamento que según dicen los jugadores, no lea este código de ética o la, las normas que rigen eh, la conducta de los jugadores, dirigentes, árbitros y todos los quienes están en, en el básquetbol de aquí para adelante. Porque la verdad, yo te escuché a ver tu palabra es un papelón. Porque si un comisionado hace un informe, se equivoca, ...es solamente un informe, para eso está el tribunal... ...para resepar ese informe... ...para averiguar si ese informe... ...corresponde a la realidad... ...para ver que hagan su descargo... ...y después tomar una decisión... ...porque si no parece acá nadie puede opinar... ...parece que nadie pudiera decir absolutamente nada... ...y en el marco del respeto... ...se puede decir absolutamente todo... ...porque estamos en democracia... ...le guste a quien le guste... ...comienza una gestión sea de, de pocos meses o lleve muchos años. Si no, eh, nuestro querido deporte va a vivir situaciones que se están viviendo en otro ámbito de la sociedad, que por lo menos a mí no me gusta vivir en esta situación. Y esa es la realidad. Y esto no es, no te diría en contra de algo, de una gestión que recién comienza, de, sino que creo que hay cosas que se han hecho bien y hay cosas que se han hecho mal. Ahora, ¿qué le pasa a los dirigentes de nuestro país de todos los ámbitos, que nadie le puede marcar los errores. Que decir me equivoqué es un pecado. Porque nadie duda que intentan hacer cosas. Ahora, no todas las cosas que uno intenta le mal. Si yo creo que en la gestión que yo hice aquí en Córdoba, en el deporte, hice todas las cosas bien, seguro que me estoy equivocando. Y sé que no es así. Pero no me equivoqué a propósito, me equivoqué porque quise hacer. Ahora, no reconoce los errores. Digamos, estamos en un nivel de soberbia y en un nivel que no es de esta época, ¿no? Y no es lo que yo quiero por lo menos para mi deporte, para un deporte que amo y que dentro de lo que puedo trato de, de aportar un granito de arena. Sí creo que en este momento hay que bajar los decibeles, ¿no? Que tengo entendido que va a haber una reunión entre el presidente de la Asociación de Clubes y de la Asociación de Jugadores y en contra de ese término medio ese porque yo creo que nadie tiene la verdad absoluta en todo esto y ese creo que es el gran error uno piensa que tiene la verdad absoluta que solamente lo que yo pienso y lo que vale nos estamos equivocando, todos tenemos una parte de la verdad y una parte de la razón, tenemos que encontrar el camino para que nuestro querido deporte salga de esta situación que está viviendo en este último tiempo ¿no? el que habla en uno contra uno radio a las 12 y 28 es Héctor Oscar Campana ni más ni menos, el, el Pichi Campana enorme jugador, dirigente político, puede hablar de, de muchas cosas en cuanto, en cuanto a, la, a la gestión ¿Cómo es, eh, sacándote de esta situación puntual, de lo que ocurrió con, con Bruno y con Huelva y a Basket, que fue inhabilitado por cinco horas, que no pudo jugar ese partido, este, y después, este, bueno, Javier Martínez levantaron la inhabilitación también, y, y obviamente que no le afectó, como bien vos también contabas, Pichi. ¿Cómo es este, un, una gestión eh, de este tipo? A ver, vos llegás a un ente, ¿no? Y eh, tenés Pongo en, en la gestión que realizaste vos. Si vos impones eh, cómo funciona cuáles son los mecanismos para que todo el mundo se entere que hay un código de, de convivencia. A mí me gustaría llamarlo de convivencia o de conducta más que un código de ética porque el código de ética marcar que es la ética es muy finito. Eh, digo, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace esto? Se le informa al club. ...se pasa por arriba de la asociación de jugadores... ...se informa de estamento en estamento... ...hay que publicarlo en la página oficial... ...una vez que se redacte y se saca con... Eh, eh, ...llamamos a todos los que están involucrados... decimos señores... ...este es un bosquejo... ...de lo que va a ser el código de conducta... ...o el código de convivencia... ...y a partir de acá... ...queremos ver cuáles son sus opiniones... ...siempre teniendo en cuenta que vamos a decidir nosotros... ...pero me parece que ustedes tienen que saber... ...de qué se va a tratar... ...y va a estar publicado en la web oficial para que nadie, como si fuese un boletín oficial, el gobierno, digo, que nadie diga que no lo puedo ver. ¿Cómo sería el mecanismo? Eh, mira, yo te diría que yo aplicaría algo similar a lo que las la sanción de una ley, de una ordenanza, pero vos presentas un proyecto, un proyecto que va a regir la vida y la conducta de jugadores, árbitros, dirigentes, periodistas. No sé qué tiene que ver, sinceramente te lo digo. No, no porque... Hola. Lo perdimos. ¿Quieren escuchar? Ah, hola, hola. Ahora sí. Ahí está, ahí está. Sí. Sí. sí. Eh, te decía que que un código de ética que según tengo entendido porque yo no lo he visto, pero que también regula eh, la vida del, vamos, a decir así, la vida, lo que pueden decir los periodistas. Bueno, ponele, No, yo no sé si ustedes deberían estar incluidos o no, pero bueno, póngele. ¿Qué es lo que haría yo? Le diría, señores, tenemos la idea de que la Liga Nacional, nuestro básico, se rija por un código de ética el comportamiento de todos los estamentos que lo conforman. Bueno, este es nuestro proyecto. Los invitamos a una reunión para que ustedes, después que lo vean, que lo analicen, nos den sus aportes. Las cosas que están de acuerdo, las que no están de acuerdo, qué cosas incorporarían, qué no. Y después con el consenso de todos, si es que se puede, porque muchas veces, obviamente, alguien tiene que decidir y no todos podemos estar de acuerdo pero que claro. sea algo discutido y algo que todo el mundo lo sepa pero si no no claro. me voy decir no, lo publiqué en la página web a ver eh, yo reniego de este tema de que hoy por, por los medios electrónicos la comunicación que hay en, en el mundo publicar la página web web sea suficiente no, una parte de lo que es hacer público las cosas que uno hace pero después tiene que haber la formalidad de tener una reunión de, de enviar un sobre con el proyecto en papel de que sea como corresponde Entonces nadie va a poder sacar los pies del plato. Más de que me parece excesiva y abusiva la sanción a Leiva y a Gutiérrez. Sinceramente, porque creo que todo el mundo, y yo porque cuando nos toca en el, transmitir los partidos de Atenas, hablo con los árbitros, con algunos jugadores, todo el mundo, ahí está. inclusive creo que la misma persona, creo que la Universidad de Belgrano, que, que diseñó este calendario, eh, buscando cosas lógicas, que ahorrar kilómetros... Eh, que el equipo no viaje tanto, porque era una cosa que tiene total lógica, dijo que hay error y que se puede mejorar, porque si pensamos que en esta vida no se puede mejorar lo que uno hace, estamos equivocados. Entonces, si alguien dice, es injusto que un equipo en el mes de enero juegue nueve partidos y en febrero solamente cuatro, o en el mes de diciembre juegue dos veces porque está la fiesta, esto, el otro, bueno, encontremos la forma de que todos tengan una competencia y el desgaste físico sea acorde porque si no después lo hacemos descansa prácticamente un mes juega cuatro partidos y después una en una semana le metemos cuatro sí te pregunto o sea, es me, me, sí, estamos de acuerdo ahí este pero acá me parece que se confundieron muchas cosas y cuando viste cuando se empieza una pelea que después se desmadra esto lo hablamos otro día cuando estuvimos cenando en Cuba, mira te voy a decir vez, esto y esto es un tema personal esto es una opinión personal que no la dije antes No la hice pública, la voy a hacer pública ahora, pero que lo pensaba desde el mismo momento que me enteré. Y esto no tiene nada que ver con la persona. Es acá la actual presidente de la Asociación de Clubes de Vázquez, Fabián Borro, de esto. No tiene que ver nada con Fabián Borro, lo conoce una sola vez, charle una sola vez. No, no te diría que no te puedo dar una impresión, porque viendo y hablando con una persona una sola vez, uno no puede sacar conclusiones. Pero me parece que el primer punto que le erro de esta nueva conducción de la Asociación de Clubes es que su presidente, cualquiera de los trece clubes estos que se juntaron no puede ser juez y parque, porque en algún momento las líneas se cruzan en algún momento se cruzan y se cruzaron así digan que estoy totalmente fuera de mi interés de obra esto, la suspicacia me siempre o no hay suspicacia en por qué Bruno Lava que no jugó eh, el partido del estudiante de Bahía Blanca y después del partido lo inhabilitaron entonces el tribunal de disciplina no sabe tomar las decisiones entonces el tribunal de disciplina no sabe bancarse las decisiones que toma sino tendría que haber dicho no señor, esto está bien aplicado corresponde, Bruno Lava que no juega y martín no, sin embargo después dijeron se acabó eh, Bruno Lavaque se le levanta la suspensión a la medianoche, Martí no puede jugar porque jugaba otro día, una barbaridad claro. Eh, sí, las implicaciones eh, van vale a existir porque no solo hay que hacerlo lo hablábamos con vos otra vez hay que parecerlo esa es la realidad ya que no estoy eh, acusando eh, absolutamente a nadie solamente digo cosas que todo el mundo habla y que a lo mejor nadie tiene ganas de decirlo a lo mejor los jugadores se expresaron mal pero es su expresión Pucha, estamos en democracia a ver, pero Tengo que, no, te digo es muy grave es muy grave ¿Sabés que ayer me fui a a ver obviamente vi una palabra que muchas veces nosotros somos muy susceptibles, muy eh, puntillosos en muchas cosas. sabe qué quiere decir qué significa capo? ¿Qué significa capo? Jefe. Sí, eso claro. Jefe. Sí, sí. ¿En el caso de él, de Martín Leiva, que hizo esa expresión y que yo sé cómo la hizo Martín, eh, que fue un uh -huh. tono así ensorna, entiendo. Totalmente. Ahora, Leonardo Gutiérrez puso, digamos, ante la de juicio, la honorabilidad del presidente de la asociación de clubes. Eso es otro tema. Es otro claro. Por eso digo, son cosas distintas. La Por cosa eso yo es te decía, te... una cosa es hablar y otra cosa es cómo te expresa. Ahora, Leonardo Gutiérrez pide disculpas, sí, ¿no? más no tengo entendido. Lo que no lo sí. son era de su responsabilidad. Ahora, la multa que le pusieron... Es como para decir, sinceramente te lo digo desde mi punto de vista, ¿no? O te equivocado o no, pero es lo que pienso. No hable más nadie porque si no le rompemos el bolsillo. ¿O tenés alguna duda que fue esa? No, no, no, no yo creo, creo que, que... van a decir que... los jugadores que están hablando mucho porque si no le vamos a romper, le vamos a pegar donde más le duele, que es en el bolsillo. Vamos, Fabián, eh... es muy claro no, no. el mensaje, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Es muy claro el mensaje que dieron No hable más. Cuando vos dijiste de dar de darle tiempo a la conducción, eh, darle tiempo a esta nueva gestión, eh, ¿qué, ¿qué significaría? ¿Qué, ¿Qué es lo que vos pensás que que hay que hay que tener ese tiempo, que esperar y que y, y, y tolerar cosas? Mira, yo lamentablemente creo que, yo yo cuando comenzó comenzaron nuestras transmisiones y hacíamos un análisis de los cambios, decía que hay muchos cambios que son lógicos y hay otros que hay que ver, hay que dejar que pase un tiempo la competencia o que pase toda una liga y después analizar qué cosas hicieron bien, qué cosas fueron positivas y qué cosas no dieron resultado y hacer las modificaciones que correspondan. Eh, sí, estoy totalmente en desacuerdo, esto ya lo vengo diciendo desde el año pasado con el tema de que no haya descenso. eso ha sido un mal terrible que se le ha hecho a la competencia. Porque si quería aumentar el número de equipos era muy fácil. En vez de que haya dos descensos, que haya uno y que haya tres ascensos. Punto. Se sigue jugando por algo. Todos siguen jugando por algo. Eh, claro. El tiempo dirá si 20 equipos se pueden tener en el país, si se pueden conformar los planteles, si todos los estadios van a estar en condiciones para competir en la liga. Ah, hay muchas cosas que hay que analizar. No estoy en el detalle, pero uno... Tiene que entender que esto tiene que ser entre todos. Entonces, Pichi, te, se pone ¿te tocó en batalla... algún momento en, en, en tu gestión como dirigente político, en, en los distintos lugares y en las distintas funciones que, que ocupaste, eh, tener que comenzar una mesa de diálogo, pero que nace a partir de la necesidad de reconstruir un, un diálogo que evidentemente estuvo ausente, como lo estuvo en este caso entre dos entidades, como la Asociación de Clubes y, y la Asociación de Jugadores? Digo esto para saber qué es lo que piensa el dirigente eh, al momento de, de, de iniciar este tipo de gestiones, que en definitiva son claves. Uno lo ve como algo muy sencillo, el tema del diálogo, de la charla, de buscar consenso. Pero evidentemente, evidentemente no lo es. ¿A vos te tocó transitar con algún ente gremial, con algún sector de la oposición política, tener muchas que sentarse veces... hasta en el disenso mismo, eh, para ponerse pero de acuerdo pero, en algo? Pero muchas veces... Si yo, ¿Y cómo se tengo... hace? Yo lo no tengo enfrente a alguien que piensa distinto, no es mi enemigo. A alguien que piensa distinto, es simplemente eso. Y la gente elige a alguien para que rija los destinos de una provincia, un país o, o un ente, y el que tiene la responsabilidad de representar a todos. Porque si no me estoy representando yo solo, creo que yo tengo la verdad y solamente lo que yo digo es lo que vale. No, hemos tenido pero montones de discusiones porque cada uno defiende sus intereses. Esa es la realidad. Y no está mal. Entonces, ¿qué van a decir? Que los jugadores, porque opinan... Está bien, se equivocaron en la forma, bueno, veremos cuál fue la sanción, qué es lo que corresponde, que... veremos. Pero evidentemente, si alguien no cree que... Si los dirigentes de la asociación de clubes no se dieron cuenta de que hay clubes que se están quejando, jugadores que se están quejando, periodistas que deben haber hablado que el calendario está mal, que esto no es, que esto Bueno, a ver, muchachos, veamos cómo arrimamos la parte para que no se genere un conflicto que se terminó generando ahora no, lo solucionamos echando más nasta al fuego no empezamos con la la, la funta bajo el brazo, no creo que sea así sinceramente te lo digo, no creo que sea así, entonces ¿qué hacemos? con todo respeto no yo por ahí escuché que los jugadores son la parte más importante de la competencia y creo que son importantes, ahora los dirigentes también son muy importantes No sé si tanto como los jugadores, pero para mí son muy importantes porque son quienes dan horas de su tiempo para armar los equipos, para solucionar millones de problemas que yo hoy, que estoy del otro lado del mostrador, me doy cuenta que existen y que cualquier jugador no tenía la menor idea. Entonces yo valoro mucho eso. Ahora no son ¿Sí? los únicos dueños de la verdad. Y vos habrás claro. escuchado que muchas veces dice si yo pongo la plata, yo decido. No, no es así en esto, ¿eh? Ojo, el basto duele mucho más grande que los jugadores y que los dirigentes y que todo lo que estamos alrededor de esto. Yo es es, es, dije recién, este, yo ahora estoy del otro lado del mostrador. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué Si tenés una definición, una opinión, ¿qué opinas de los jugadores que están del otro lado del mostrador y hoy, este, no están tan cercanos a ese jugador, sino todo lo contrario? Eh, está en una posición casi hasta intransigente con el jugador no, yo creo que está mal si hay alguien que fue jugador y que hoy porque está ocupando la posición en otro estamento se olvida que fue jugador está totalmente mal sí hay que entender que una cosa es ser jugador y otra cosa es ser dirigente Los intereses y lo que vos tenés que defender es completamente distinto esa es la realidad pero vos nunca podés olvidarte de que fuiste jugador, de que sabes cómo siente el jugador, de que sabes cuáles son los problemas. Al contrario, tendría que tener mucho más elementos para realizar tu trabajo. Creo que es bueno, creo que es bueno que muchos jugadores que hoy están pasando sean entrenadores, sean dirigentes, eh, participen de la vida activa del básquetbol. ¿Por qué no? Porque fuiste jugador, se terminó tu vida y no puedes seguir aportando. Todo lo contrario. Veo con muy buenos ojos que los jugadores hablen, que se puedan expresar. Me diría, hoy empecemos a tratar de respetarnos, pero respetarnos mutuamente, ¿no? Porque si yo aplico un código de ética que no se lo hice conocer, que no lo discutimos y que de un día para otro aparece eh, como la novedad, me estoy equivocando, ¿eh? Totalmente. Entonces la eh... del consenso no es fácil, Fabián, no es fácil. Y muchas veces no se llega, esa es la realidad. Pero yo tengo que hacer el intento. O sea, yo no puedo decir este código de ética es el que corresponde si nunca se lo presenta a los jugadores, a los periodistas, regí la vida de los periodistas, la vida de los agentes, pero otro no está mal. Yo me acuerdo una vez hablando con Mike Ettel, le decía no el tema de la confederación tenemos que cambiar los estatutos. Mira Mike, le digo en mi experiencia no hay el estatuto ni el sistema eleccionario perfecto, hay el que se logra consensuar. Y después están los hombres, que son los que toman las decisiones. Que son los que hacen que se aplique bien o mal tal reglamento, tal resolución. Lo que usan, no solamente las reglas, sino el sentido común. Yo te lo dije claro. a vos, a un grupo periodista, no tengo ningún problema en hacerlo público, que esto te lo adelante o no. Sí, Pero me lo adelanté. Sí hace, hace bastante me lo adelantaste ya. Te dije, ojalá que no lo tomen como ejemplo, porque si no va a traer un problema dicho y hecho, trajo un problema sí, bueno, sí, bienvenido sea ahora discutiremos de otra manera veremos si se cambian los modos y sin de una buena vez nos ponemos a pensar en el básquetbol y no en el interés personal de cada uno sea asociación de club, de un club confederación, no, el básquetbol es mucho más grande, hay tipo que han dado la vida por esto, que han hecho cosas y han hecho sacrificios para que vos, yo en, yo en algún momento vos ahora, y mucha gente viva de este deporte Porque eran locos soñadores que se ponían a chupabuique y a fumar a tal hora de la mañana en café en Buenos Aires donde sea, que agarraban su auto particular y llenaban de nafta para ir a tal o a cual lugar a convencer a tal dirigente que había que hacer esto y esto otro. Entonces no tenemos que olvidarnos de eso, ¿eh? Y vos sabés muy bien de quién hablo, pero por respeto no lo quiero nombrar. Porque también estoy muy molesto con mucho que se llenan la boca recordando la historia de la Liga y después la pasan por perro la palabra por las pelotas muchas cosas que este gran hombre pregonaba sí, es una realidad es una realidad este, sabemos que estamos hablando de yo había nombrar estamos hablando de León Andúbel que fue, que fue el impulso de, de, de esta competencia cómo se soluciona esto a ver eh, arrancaste diciendo que, que hay que bajar los decibeles cómo solucionarías vos desde tu punto de vista Como dirigente que lo sos y como jugador que lo fuiste, pero como dijistemos hace un rato siempre se lleva adentro. Bueno, primero, lo hecho, hecho está. Que va sí. a aceptar uno asumirá su responsabilidad. Me parece que bueno que haya una reunión. Creo que si no mal no me equivoco, leí que se va a juntar el presidente de la Federación de clubes con el presidente de la Asociación de jugadores de Mar del Plata, ahora mañana creo que es así. No, no a las 5 no, la de no, no, la tarde en Buenos Aires. Voy a, no, a las 5 de no, la tarde en Buenos Aires. Me parece bárbaro, creo que eso del el, el primer paso. Y después pensar de empezar a hacer una gestión abierta y participativa, no hay secreto en esto. No hay secreto. Y el jugador no es un enemigo, todo lo contrario. Es una parte importantísima de lo que es el deporte, que también tiene que tener su opinión. ¿Qué tienen? Miedo de que los jugadores se sienten a la mesa de, de toma de decisiones. Si nadie está cuestionando que quienes manejan los destinos de la asociación de clubes, confederación son dirigentes, que no puede haber jugadores que sean dirigentes no creo que todos los dirigentes como pasó en algún momento que esto sí, creo que fue que se le fue un poco la mano a los jugadores que todos los dirigentes son malos hay como en todo orden de la vida, buenos y malos ahora, si no nos sentamos en la misma mesa obviamente van va a seguir ocurriendo estas cosas y hay que aprender de estas situaciones puntuales pero lo, lo digo totalmente convencido Hay que aprender, si no se dialoga, si no se está trabajando mancomunadamente, ocurren estos problemas. Cuando yo estaba aquí en la Siete, en Córdoba teníamos treinta y pico de federaciones, cada una con su problema, sin embargo nos juntábamos los lomo y se juntaba con todo. Y algunos le podíamos decir que sí para solucionar su problema y otros podíamos decir que no. A lo mejor es que... El que no le solucionaste el problema dice, bueno, este no me solucionó nada. Bueno, pero yo intenté, me junté con vos. Bueno, esto puedo hacer, esto no puedo hacer. Ahora, para dirimir un código de ética, no nos podemos entrar en una mesa para ver cómo va a viajar los equipos, para ver cómo se va a desarrollar la competencia, para ver cómo van a ser las pausas, si va a haber esto, si va a haber esto, otro si se va a poner cierto reglamento para... Que funcionen los agentes, bueno, convoquemos a los agentes, tengamos una reunión, estas son las condiciones, esto, esto. No, si no lo hacemos, nos estamos equivocando. Pichi eh, Campana, Oscar Campana, este, estamos, hablando, estamos hablando con él, en esta linda nota, extensa nota, debatiendo, este, preguntando, deshaznándonos, te hago la última de mi parte y vamos cerrando si te agradecemos el tiempo. ¿Tuviste de, en el comienzo de esta gestión, o antes mejor dicho, de, de que esta gestión empiece justamente a, a, a tomar la asociación de clubes, sí. una reunión con ellos? ¿En qué quedó en ese momento? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viviste? Eh, no, fue una reunión no buena. No, fue una reunión buena, no sé. La verdad no sé. Porque después no volvimos a hablar nunca más, pero bueno. <risa> a mí me pareció bien la reunión, pero bueno. A lo mejor a ellos no, pero me hubiera gustado sí solamente que alguien me hubiera llamado, me hubiera dicho, mira, no nos gustó esto, esto y esto. Y no, pero no tengo absolutamente ningún rencor en, en eso. Por ahí algunos me preguntaban, ¿estás enojado? Porque no, le digo, sí me hubiera gustado que que me llamaban ya como me llamaron para que me juntara, también que me llamaran después para decirme, mira, nuestra idea es esto y queremos hipotecar, administrar en todo su derecho. A ver, lo que no podemos hacer es enojarnos y no hablar. No. Lo que no podemos hacer es pensar que el que tenemos enfrente es un enemigo porque es jugador, dirigente, árbitro, quien sea del estamento que incumbe al básquetbol. O sea, lo importante acá no son los nombres, nuestro deporte. Es quien se pone a trabajar, quien se pone a hacer cosas, quien gasta su tiempo para que nuestro deporte cada día esté mejor. Es una realidad. Si te, si te llaman, ¿trabajarías? ¿Vendrías? ¿Colaborarías? Yo estaba muy entusiasmado. Te diría que había sido algo que me había movilizado mucho por dentro. Eh, el básquetbol es mi vida, fue mi vida. Creo que tengo cosas para aportar. Cuando quiero decir algo no tengo miramiento levantar el teléfono y llamar a quien sea. Este, lo hago desde, desde la humildad que alguien que transitó más de la mitad de mi vida en esto y que tuve la suerte de ser amigo de mucha gente muy sabia que me enseñó muchas cosas de esto, ¿no? Eh, sí. Es la parte que uno puede puede hacerlo, ¿no? Siempre voy a tratar de aportar lo que lo que yo puedo. Ojalá que esta nota pueda aportar algo más allá del enojo que tengo, esa es la realidad, ¿no? De la bronca por algunas situaciones que que creo que eran total y absolutamente evitables. Pichi, enorme placer. Hacía mucho que teníamos ganas de hacerte una nota por diferentes motivos, no no no, no coincidíamos. Este se dio que y, bueno que vos estabas disponible, que nosotros teníamos el tiempo necesario, eh, muchísimas gracias por el testimonio, por el tiempo. Al contrario, ¿eh? y lo último que te quiero decir, eh, quienes se sienten en esa mesa del diálogo, lo primero que tienen que hacer, humildad y pensar en el Vasco, y así se van en contra los caminos, humildad y pensar en el Vasco. Gracias Pichi, un abrazo enorme. ¿eh? Un abrazo a cuídate Gallego, cuídate. Chau, chau. Saludos a la familia.